Eh, eh, perdone, eh, sí Oiga, camarero Eh, sí, sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas Y eh, nos gustaría, no sé, una aceitunito, una patata Ya, claro, el aperitivo Niño, ponle aquí al maester el aperitivo Venga, pónselo Oiga, pero, pero, ¿esto esto qué es? No quería usted el aperitivo Pues aquí lo tiene Niño, ponle el... Sácate la mano de ahí, hombre Venga, niño, hijo 1, 2, 3, 4, 5 We are young and rich girls oh, Chaval, eh, ven un momento, sí ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues sí Bueno, pues son estos chicos de polo Que los demás rumpilos Que parece que todo lo que tocan lo convierten en oro Porque fíjate tú, de L'Oreal Hasta hasta el Justin Timberley que se les ha puesto por las nubes ¿Eh? ¿Qué? No me lo puedo creer Bueno, a lo que vamos que se me va la pelota que estos chicos de Pollock que no han sacado todavía el disco Y ya la gente está como loca Pero como loca Incluso con esta canción que se llama Fireworks O sea, trabajos de fuego Algo así, no sé Cosas, hay cosas que parece que no son posibles. No, seguro que no. como me dices que jazz jazz funk y de Bilbao? Da, la pasé. No, no, no, aquí hay un enano que dice que no puede ser. ¿Cómo va a ser jazz funk de Bilbao? Y sonando así de bien. Imposible, me han engañado. Estos tíos no son de Bilbao, no puede ser, no puede ser. No sé, se llaman The Cherry Boppers. ¿Tú crees que son de Bilbao? Ah, no sé, he la canción y luego... A ver, me lo cuenta ¿Qué? ¿Cómo se llama la canción? Vamos, por Dios, no me digas que no sabes que esto es el Watermelon men ¿Qué? Pasión, calidad Y montones de músicos eh, Componentes Cherry Boppers eh, Tenemos por ejemplo a Tsefo che, eh, que Billy a, lo, a la batería, Landon Stone Al bajo, luego tenemos también A Shisho Shantani A la guitarra, a Ignatius Johnny al eh, órgano Hammond Ese que suena tan bien, que gozada de órgano y luego está la sección de metal, eh, está de Cherry Horns, que son el reverendo John Howell a la trompeta, el doctor All Mulligan al saxofalt, al saxo y la, a la flauta y Art Laroc al trombón. Bueno, esto es es una verdadera gozada. Ya lo decía yo, lo decía yo y es que lo dicen ellos en su web. Jazz Funk en 2008, tocado por músicos blancos y de Bilbao. ¿Y sonando así de bien? Y dicen, no, no, eso no, pues no. Pues sí, amigos, sí. Puro jazz, música para bailar a cargo de uno de los combos más incendiarios de este estado en este siglo. Increíble, esta gente son capaces de quemar cualquier cosa que se les ponga por delante. Pero además lo bueno de todo esto es que este disco, que se llama Play It, It, Play It Again, eh, eh, está remasterizado y convertido en el Mix It Again, es decir, eh, mézclalo de nuevo. ¿Qué? Eh, que no ha salido todavía, que está a punto de salir, que he escuchado algún avance en algún programa de radio. Que sí, sí, que yo escucho la radio, aunque la haga, la escucho, y mucho. Y, y bueno, pues resulta que, que es, es algo gozoso, gozoso. Y bueno, pues para despedirnos de los Cherry Boppers, nos vamos a ir con lo que ellos hacen, que es, es groovy, groovy, groovy. Mucho groove, este groove magnífico de Cherry Boppers. <música> lo han vuelto a hacer? Los señores de los Dark Boys lo han vuelto a conseguir. Sí, sí, lo han vuelto a conseguir, han vuelto a conseguir lo que parece imposible, aunque lo que nos parece imposible es que vengan algún día aquí a España, pero por ahora lo han conseguido. Hey, hey, Después de conseguir que su canción I'm Not Your Man, que es la que está sonando en este momento, fuera considerada la mejor canción, la mejor la mejor canción en el programa eh, Little Stevens Garage Band eh, como la canción más cool del año 2009, acaban de conseguir otra cosa. Pues ha conseguido con una versión de un tema de los Modi Blues, que no hemos escuchado aún, pero de la cual nos manda Nancy X Cayman un enlace con el vídeo, una canción que se llama Twisted Afternoon. Eh, bueno, pues han conseguido eso, que les nombren el mismo programa como los más cool del año. claro si sí, el enlace que nos envía es o no es, y no lo hemos oído eh, este esta canción, pero vamos a intentarlo vamos a ver qué pasa si pinchamos en el enlace que nos manda Nancy X Heyman sobre esa versión de los Modi Blues que se llama este Pues no No, no, no sale Sale Why You Sing Baby Turn your love on Baby Turn your love on me es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco porque soy el poli más malo de la tele y tengo el culo con un callo que no vayas de estar en el buga esperando a que salgan los malos y además tengo también una, una una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante ¿comprendes? Así que soy muy malo jeje <risa> ¿hemos terminado? jo tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? pues que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. We, we y estamos entrando en ese agujero del rap en el que recuperamos, ya sabéis, cosas que pasaron dentro de la música del hip hop en este país o fuera. Trust <risa> your ¿Lo notáis? ¿Lo notáis? Entramos en terreno lleno de grafitis, lleno de pantalones caídos, con gente con grandes playeras y... ¿dónde nos va a llevar esta vez? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Bueno, pues nos va a llevar por unos caminos de una misión. Una misión que, no, en este caso no era un lugar de cristiandad, sino un lugar de revolución. ¿Eh, ¡Revolución! <mbrindo la radio> Pues eso fue lo que intentaron los primeros de los años 90, este grupo, Misión Hispana. Eh, Misión Hispana hizo intentó eso, hacer una revolución del sonido en este país. ¿Qué pasó? Eran demasiado electrónicos, demasiado, digamos, latinos, demasiado mezcla de muchos estilos, demasiado muchas cosas. ¿Se quedaron en una tierra de nadie en la que nadie les entendió? hicieron unos discos exquisitos, buenísimos, y desaparecieron. Esta formación, eh, compuesta por eh, Jolly Benítez, por Pepe Oroz, por José Luis Simón Chato, Germán Martínez y Jordi Saludes, eh, hicieron dos discos, el último, Nada se detiene, era una magnífica muestra de todo esto, eh, no se cortaban un pelo a la hora de mezclar, a la hora de, de trabajar muchísimo la electrónica, Y tal vez, tal vez o no, eso fue lo que les llevó a desaparecer. Eh, esta noche en el agujero del rap, en The Rap Hole, estamos recordando a Misión Hispana con canciones tan fantásticas y tan estupendas, con tan mala leche, con tan mala baba con tan, tanta ironía como esta. Esta canción, nadie, nadie, absolutamente nadie puede decir que es banal. Puede ser cualquier cosa menos banal. es Esto no es Disneyland. Esto no es Disneylandia, pero parecía que los años 90 a nadie le apetecía que le dijeran que esto no era Disneylandia Que esto no era eh, ese paraíso que nos creíamos, ese paraíso que se ha hundido con la crisis eh, Y bueno, pues eh, tenemos aquí a un pequeñajo, a Joel, que nos quiere contar algo de esta canción eh, Joel, Joel, Joel, hola Joel, acércate al micro, si no, no te sí. vamos a oír Hola, buenas noches Hola Buenas noches, tienes que hablar más alto y más pegado al micro Vale Vale, bien, ¿qué te parece este grupo? A ti que no lo has oído nunca. A mí me gusta mucho. ¿Tú crees un hijo del 2000? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Bueno, pues ahora vamos a poner una canción que a lo mejor no sé si te va a gustar más o menos, porque esta era una canción que tenía que ver mucho eh, con el eh, bueno, pues con digamos eh, los ritmos reggaes y la canción que viene ahora es una canción que se llama Alma o dinero y bueno, pues es como todas las canciones de Misión Hispana, una canción dura. Al mismo tiempo que suave ¿Por qué? ¿Por qué es dura y suave? Porque tiene las dos cosas ¿Tú crees que eso es posible? Eh, sí ¿Se puede ser duro y suave al mismo tiempo? Sí ¿Sí? Vale pues, Cuando se acabe, nos lo cuentas A ver qué te parece, ¿vale? vale. Venga, allá ¡Vamos! Aquí están los toques jazzis, los toques de, de suavidad, mezclados con los toques de fuerza. A ver, Joel, cuéntanos, crítico musical nuestro, cuéntanos, a ver qué te parece. A mí me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado mucho? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te ha gustado mucho? A ver. Is, is, casi, casi le sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos por qué. Eh... ¿Te ha puesto a bailar? No. No le ha puesto a bailar, vale. Tiene ritmo, pero no tanto. Eh... ¿Eh? ¿Entonces por qué? Porque... Mm. Mmm, que de razones, a ver, una más no tiene razones. A mí sí sé por qué me gusta. se Me gusta porque tiene eh, ese ritmo, de esa calidad del soul y esa esa cualidad y esa calidad, incluso la calidad del soul mezclada con el jazz y con la música, digamos, eh, con el rap. no eh, Esa mezcla no la ha hecho nadie todavía en este país, igual que Misión Hispana. Incluso se atrevieron con todo. Se atrevieron con el reggae, se atrevieron con el funky, se atrevieron con el jazz y se atrevieron, por ejemplo, con esto, con meter a África dentro de... La música de... de ¿Sí? De Misión Hispana Con esta canción Con África Duerme Nos vamos del agujero del rap Encantados de la vida Aquí está, África Duerme No te duermas, Joel Dinos algo El, el callejón, callejón del, del hambre. hambre, venga, dilo tú comemos de todo ¿Puede ser Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas De la mano del Salvador Rovino Pues aquí estamos otra vez eh, En esta zona arqueológica del Callejón del Hambre Encantadísimo Buenas noches, Salvador Hola, buenas noches ¿Qué, ¿Qué tal, tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, Alberto Muy bien Bueno, después de las vacaciones de Semana Santa Me imagino que renovado ya, ¿no? Pues sí, aunque ya sabes que aquí en Valencia la, las vacaciones de Semana Santa en realidad son la semana después de Semana Santa. ¡Madre mía! Son las semanas de Pascua. Con lo cual, madre mía... Estamos en plenas fiestas. Ma Siempre te pillo en fiestas, no sé cómo lo haces. <risa> ah, ¡Qué bueno ser es de, de esta tierra! ¿Verdad? De las fallas a las Pascuas, madre sí, mía. Sí, sí. ¡Qué bueno! Bueno, pues cuéntanos esta noche qué nos vas a traer. a ver. Pues esta noche vamos a dedicar el programa a un baile... Eh, ...que es el Charleston... ...el Charleston eh, fue un baile que hizo furor en Estados Unidos... ...por los años 20 y luego inmediatamente en toda Europa... Uh -huh. y, eh, ...y que bueno, que luego tuvo su revival... Eh, ...en los años 50... Eh, ...que probablemente muchos recuerdan... Uh -huh. ...pues eh, vamos a hablar un poco del Charleston... ...y el motivo, digamos... Eh, ...central va a ser la música de un gran genio... de ...de aquellos años, de los años 20 y de los años 30... Eh, ...que fue eh, Paul Whiteman... ...un gran director de banda bueno, de un, aquellos momentos. Un director de orquesta, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Ajá. Eh, de hecho, eh, era conocido como el rey del jazz... o sea ...eso te da un poco idea de... ...bueno, el jazz en aquellos momentos era eh, prácticamente todo lo que salía de los tugurios eh, negroides y tal, ¿no? Uh -huh. Y el, la primera canción que vamos a escuchar en realidad no es canción, es música sí, ¿eh? es Whispering uh, Whispering es uh, pues... Uh, su primer gran éxito. Se grabó nada menos que en, en 1920. ¿En 1920? ¿Esta grabación es del 1920? No, vamos a escuchar ah. otra versión suya de ¿Sí? los años más o menos 1950. Ajá. Pero es muy fiel, ¿eh? Yo que tengo las dos, lo que pasa es que la... la la, aunque la de 1920 ya fue fue de las primeras que se hizo por por medios electrónicos, no, no por medios mecánicos, uh -huh. eh, pues la verdad es que la, la, la diferencia en calidad de sonido es enorme, ¿no? Pero, sin embargo, la, la versión del, de los 50 es extraordinariamente fiel, muy fiel a, al estilo primera Al versión. estilo de los años 20, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues aunque tú no lo sabes, hoy precisamente hemos estado hablando de los años 20. Una Ajá. cosa muy curiosa. Pues eh, sí. Luego, luego te cuento por qué. Ahora, y luego me cuentas tú a mí... Que tengo una curiosidad... Perdón. A ver, que ha habido aquí una cople. Una curiosidad ah. sobre el Charleston. Ah. Vamos allá. Eh, ah. Nos has dicho que ese señor era... ¿Cómo era? Uh, Paul Whiteman. Paul Whiteman y la canción... La Spring. canción es Westpring Pues allá va Sí, señor. Un final absolutamente redondo en esta canción. Eh, bueno, eh, Salvador, te, te, desvelo, te desvelo ya que hemos estado hablando de Claire Austin, que es una cantante de los años 50, que sin embargo cantaba de una forma... Eh, parecidísima a las cantantes de los años 20-30 en Estados Unidos, ¿no? Uh, uh, algo, algo sabía, sí. Es, esa forma de, de, mm. de cantar. Bueno, pues eh, precisamente le estábamos hablando de que, aunque está grabado en los años 50, tiene toda esa forma de tocar esos arreglos, sobre todo de metales, que recuerdan a los años 20, ¿no? Sí, sí. En realidad, la orquesta de Paul Whiteman eh, estuvo trabajando hasta... ...prácticamente el principio de los años 40... Uh -huh. ...con pocas modificaciones... ...luego ya cuando vino el swing... ...pues eh, eh, su sonido... ...quedó un poco... ...digamos, eh, pues viejo... ¿no? ...anticuado, sí... Pero, ...pero como te comentaba, eh, en los años 50... ...se produce una especie de revival... ...de, de, de estos, eh, de los cuplés... De, ...de la música de los años 20 y de los años 30... Ajá. ...y se vuelve a reunir la, la orquesta... ...él vivía entonces todavía y uh -huh. se hacen una serie de grabaciones. Porque ya te digo, Whispering bueno. es uh, la primera canción que grabó él por medios electrónicos y fue número uno en las listas durante meses en Estados Unidos. Se vendieron cientos de miles de discos de, de piedra, de pizarra, vamos, Ajá. De, de esta canción. Fue qué su bueno, primer gran qué éxito. Qué bueno, Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Tú, tú sabes por qué el Charleston se, se empezó a bailar de la forma que se, se, se convirtió el baile? Uh -huh la idea que yo tengo por lo que he podido leer por ahí y tal el charleston es un baile que nace del foxtrot sí. algún día tendremos que dedicar un programa al foxtrot Ajá. <ríe> lógicamente yo creo que vamos a tener que dedicar un programa a lo que nace de lo que nace de dónde viene sí, sí, ¿Eh? ah, es que está, está todo encadenado <ríe> exactamente ¿no? entonces eh, y el foxtrot eh, a su vez nace del ritmo negroides, desde ¿Sí? de aquellos primeros ritmos que llegan a Estados Unidos con los esclavos y que imitan las danzas africanas de los animales. De hecho, foxtrot significa por pues, el trote del, el trote del, del de, de un animal, del ¿sabes? zorro exactamente. Eh, pues bueno, eh, es, es un ritmo rápido, el foxtrot es un ritmo rápido y de ahí sale el el, el Eh, eh, el Charleston. Sí, sí, pero el Charleston, sin embargo, es eh, tiene paradas, pam pam param pam mm. pam, o sea, es eh, tiene como golpes, paradas que el foxtrot no tiene, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde salió ese baile, tan absolutamente asombroso esos movimientos de piernas, ¿no? mm -hmm. que se, de, se doblaban y que casi se partían, pero realmente era curiosísimo, Sí, sí, sí sí. Eh, curiosísimo, ¿eh? sí, sí, sí. Por ende digo, eso todo eso sale del del foxtrot y eh, en los años 20, que es cuando la gran época del, del de Charleston, pues es cuando se evoluciona en ese tipo de baile rítmico, frenético, lo suelen llamarlos los textos, los libros, oh, ¿no? Sí, El, sí, frenético sí. El frenético Charleston. El mm. frenético Charleston. Bueno, pues aquí en España también tuvimos frenético Charleston, ¿no? Sí, lo tuvimos en su momento, sí. pero además tuvimos ese revival que te comentaba. O sea, tuvimos las dos cosas, en los ¿Eh? años 20 y luego en los 50. Exactamente. En los 50, yo creo que, hombre, tú eres joven y... Sí. Eh, pues recordaréis aquellas películas de las cubretistas, de sí, sí, sí, Sarisa claro. Montiel, sí, etcétera, sí. etcétera. Pues dentro de aquella serie de, de películas que venían a recordar el mundo del cuplé y tal, y de los años 30, hubo una que se tituló Y después del cuplé, una Ajá. película que se estrenó en 1959. Y eh, en ella trabajaba Marujita Díaz, que estaba entonces en plena gloria y en pleno esplendor, ¿no? Eh, y, y esa, esa película y otra que hizo también, eh, yo creo que fue algo después eh, digamos que la banda la banda sonora eh, son básicamente Cuprés y Charlestones ¿Y Marujita Díaz salía bailando el Charlestón? Mm, bueno, salía haciendo lo que fuera <risa> <risa> Pero, yo la... sí, En aquel momento eh, realmente eh, Marujita Díaz Estaba en pleno esplendor, como uh -huh. tanto en la comedia, como en, en la comedia musical, como en el cine y tal. Uh -huh. Y realmente hace unas creaciones estupendas. ¿no? Bueno. Y uno de, de, de, de, de, de lo que vamos a escuchar hoy, precisamente, es una de las más graciosas... Eh, que hizo en aquella película que es Al Uruguay, que yo creo que todo el mundo La hemos cantado en algún momento Pues ¿no? yo, yo te puedo decir que esta canción no la había oído jamás entera Ay, Se no. la había oído cantar a mi madre sí, A sí, mi madre, pero solamente El estribillo ¿eh? hay o sea, Eso del al Uruguay guay Yo me voy, voy. Sí, por eso digo que, No me voy porque, porque temo naufragar Eso solamente se la he oído cantar a mi madre No la había oído entera Y la verdad es que me parece una joyita Como siempre, Salvador, nos traes gemas En este caso, incluso muy divertida ¿eh? Porque es muy divertida Bueno, Salvador, pues nos vemos dentro de 15 días. ¿Nos, ¿Nos oímos? Nos vemos dentro de 15 días. Venga, allá nos vamos con Marujita Díaz y su Al Uruguay. ¡Chao! ¡Chao! caso A mí me ha pasado Pues todos mis nervios Se han soltado Y un doctor famoso Le fui a consultar Pero las narices Me quiso tocar Mas como protesté Mandóme al Uruguay Y entonces yo le contesté Al Uruguay ay, Yo no voy Voy porque temo Naufragar Al Uruguay Yo no voi, voi, porque temo naufragar Mándeme a París, si es que le da igual a Uruguay, güey, yo no voi, voi, porque temo naufragar movimientos aunque son nerviosos son horriblemente contagiosos y no será extraño que al salir de aquí alguno de ustedes también baile así si viene a protestar le mando al Uruguay y así me habrá de contestar a l'uruguai Voi cho no boi boi porque temos naufragar a l'uruguai Poi cho no boi voii porque Porque temo naufragar Tantos altravoces Y no sabéis tocar una jota El Callejón del Hambre Los jueves a las 10 de la noche En Onda pacheco Porque en el Callejón del Hambre Comemos de todo ¡Arobo! Es llegado ese momento de la noche Ese momento en el que vamos a hablar de música capela Y bueno ¿Con qué vamos a hablar de música capela? Pues solo tengo que deciros esto ¡Bienvenidos al Planeta Boca! Yeah. <música> ¿Por qué ahora me paro? Pues porque necesito contaros qué es el planeta Boca ¿Qué es el planeta Boca? Pues Boca es un lugar que hay más allá del sol del que han venido la gente de Boca The people of Boca Este grupo, vestidos de una especie de espermatozoides extraños de blanco, con las cabezas metidas dentro de unas capuchas son asombrosos Dicen que vienen de un planeta en el que todo es boca, todo es vocal, y hacen hacen lo que les da la gana. Realmente estoy asombrado, absolutamente alucinado y anonadado y atontado de ver lo que hace esta gente. ¿Qué, qué hace? Habéis tenido una pequeñísima muestra. Ahí van, así, a palo seco, y sin ningún tipo de red, y sin ningún tipo de, de cosa que podáis tener cuidado, si padecéis del corazón, no sigáis escuchando la radio. Ti erimo ayapa re durime Ameno ameno la dire la diremo it eh it Mr. Sandman, bring me a dream making the cutest that I've ever seen Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Cha-cha-cha T-Four -cha -cha. Can I ask you for free? Can I ask you for chance? Can I chance? En Navalcarnero ha patrocinado El Callejón de Lamp. ¿Una bueno, qué cómo se os ha quedado el cuerpo después de este viaje que hemos hecho a través de los eh, Boca People del planeta Boca eh, y esa canción Time Machine? Que sí, que sí, que era una verdadera máquina del tiempo, yendo desde lo más antiguo hasta lo más moderno de la música, solo con sus voces. Y ya, ya son las 12, ya es la hora de marcharse Ya sabéis, aquí estamos para lo que queráis En el Callejón del Hambre El callejondelhambre.com Aquí a los mandos técnicos ha estado Alberto Lozano eh, También hemos estado ayudados por Joel El enano que desapareció No sé dónde se ha metido Y, como no, como no, nuestros colaboradores Todos ellos eh, que están por ahí En Múnich, en Navalcarnero En Madrid, en Valencia Donde sea, donde quieran Aquí puede venir todo el mundo Esta casa está abierta Para todo el que entre Hemos oído una voz por ahí que dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Diga usted Para todo el que entre Ahí está, para todo el que entre, el callejón del hambre abierto Y ahora nos vamos a despedir Buenas noches, Alberto Lozano Como siempre, mucha hambre para todos Chao